¿Qué tal, amigos? Estamos dando comienzo a una nueva edición de Radio Espacio, el tercer programa de este espacio que se ha creado para ustedes. Mi nombre es Mauricio Bejar. Y los acompañaré durante todo este programa. Pero para esto me encuentro con la revelación radial del momento, mi amigo Alex Hernández. Hola, hola, hola, hola. hola Gracias por tantas flores, don Mauricio. Los y... mails lo dicen así, los mails lo dicen así, perrito. Yo no soy el que inventa estas cosas. Oye, quería saludar a todos los radio escuchas, a los amigos. Ya, ya no son radio escuchas, ya sinceramente son amigos, n u e s t r o A los amigos de la radio, claro. Ya estamos en la tercera, ya estamos más relajados. Tercer programa, ya, ya hemos. Ha pasado un poco de agua bajo, bajo el puente. Así es. Oye, tenemos una sorpresa. Una sorpresita. Algunos ya lo saben vía mail, pero les queremos contar oficialmente qué cosa, amigo mío. Que les vamos a presentar nuestro nuevo sitio web.、Eh, ahí, bien, bien, bien, bien. ¿Cuál、ah, sería la dirección, amigo mío? Bueno,、eh, la página web es. www.radioespacio.tk Es página propia ahora. Eso, Hemos crecido. Sí, sí, <ríe> Hemos crecido, ya tenemos nuestra página, ¿no?、Muy、bonito, bonito. Para todos ustedes, para nosotros es una alegría grande. Así es. También queremos, tenemos puras buenas noticias de hoy día.、Sí. También queremos saludar a nuestros auditores, pero de una manera muy especial. Primero, al señor Cristian Gómez. Que es el ganador del primer premio de la fotografía estudio 20x25, Quientileza de OBS Producciones Audiovisuales. A don Eric Osandón, que se ha ganado un sándwich y bebida en el local de comida rápida Don Cangrejo, ubicado en Alameda 4151. ¿Eso es para dos personas, correcto? Sí, para dos personas. Así es. Y también queremos saludar a don Antonio Garrido. Que se ha ganado una hora de ensayo en Power Music. Por supuesto, gentileza de Power Music. Amigo mío, Alex, cuéntame qué tenemos para hoy. Bueno, para hoy espero que siga siendo así. Tenemos el rincón de los escritores. Perfecto, también tenemos la publicidad para emprendedores. Y bueno, y también para todos ustedes, desde el baúl de los recuerdos, el rescate. Oye, hoy día el rescate viene con un tema, ahora sí que está bien rebuscadito. También tenemos los reclamos reales en terreno, amigo mío. Y tenemos la biografía de bandas nacionales. Oye,、eh, también tenemos guitarra en mano. Ahí también hay una un sorpresita invitado, por ahí. Sí, muy、es. bueno, muy bueno. Y, como siempre, desde el fondo、ah, del urbano, las bandas emergentes. Perfecto, amigo mío. ¿Te parece si vamos a la música? Claro que sí. Y con un amigo nuestro, ¿eh? desde Argentina, Vicentico, del álbum que lleva el mismo nombre, Vicentico, del año 2002, el tema Algo Contigo. もう一つのことは、私にと e ては、私にとっては、e m とっては、私 o とっては、e にとっては、私 o とっては、私にとっては、私にとっては、私にと d ては、私にとっては、私にとっては、私にとっては、e にとっては、私にとっては、私にとっては、私 no puedo acercarme a tu boca sin desearte la de una manera loca 私は自分 t ために、自分のために、自分のために、自分のために、自分のため e 自分のために、自分のために、 inocente excusa Pasar por tu casa Oh, oh, oh Ya me q u e d a t a m pocos e c a m i n o Y aunque pueda parecerte un desatino No quisiera yo morirme sin tener Algo contigo Hace falta que te diga 私はあなたのことを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っ e いる a r t e la いることを知って e r a loca. Necesito niña c を n t r o l a r tu vida. じゃあ、めっかい、もいポしクス Algo contigo nos acompaña Vicentico del álbum homónimo del año 2002. Suavecito el tema ese. Es ¿eh? eh, bueno, me gusta bien, me gusta. Para bailarlo apretadito. <ríe> al, al tiro se va a, a otros lados, a otros <ríe> sectores, usted, amigo mío. Bueno, ¿eh? yo, yo creo que eso es lo que quería dar a conocer nuestro amigo Vicentico. p o Porque... r <ríe> q u é Bueno,、eh, te contaré Alex que viene Rincón de Escritores y estoy intrigado por saber dónde anduviste y en qué anduviste. Anduve escudriñando en aquellas calles misteriosas y antiguas de, de un barrio que se ha mantenido en el tiempo, de esas calles entre huérfanos, rosas, Santo Domingo, García Reyes. Encontré a un personaje bastante interesante llamado César Sanabria. Ya. Y Él nos regaló un texto. Un texto, ya. De una Pero... novela media mística, ficticia que él está escribiendo. Ah, perfecto. Vamos entonces a escuchar、ah, qué nos、bueno. dejó de regalo don César Zanabria, aquí en Radio Espacio. Bueno, me llamo César Zanabria, quizá. Y hace tiempo estoy escribiendo una novela de ciencia ficción. Y le fui a leer algo, de, o parte de a h me lo han dicho, que es la introducción casi. Ahí va. Qué lástima es mi autonomía, mi anatomía. Que no me alcance para seguir estudiando. No solo me encuentro en el lugar, tengo lo tengo todo necesario, pero no me dejan seguir estudiando. Tendré que ir agotando cada recurso para ver las oportunidades que me quedan para estudiar. Qué penca lo que nos hicieron. Nos convirtieron en pacientes de esta sociedad. O sea, nos cagaron a mí. como hacía a todos mis compañeros, y aún lejana, yo sé que volverán, no pierdo la fe ni la esperanza. Los seres humanos han dejado en mi camino, como herencia, es en un camino lleno de espinas, al cual tengo que encontrar nuevas pistas para poder cambiar nuestro destino, una o r á g i n e con tendencia c a b e l l e a No hay nada más lindo y compasivo que es el de mi r a d a Margarita, con, sus con su candidez y estado de anímico son increíbles a sus 20 años de vivir en la calle, siendo asaltada a menudo por los cumadresos. Vivió mucho tiempo cerca de los avistamientos de o v n i s en la precordillera, repitiendo a menudo, en conjunto, y por su indigencia y su estado esquizofrénico, su nobleza, Y su caída todo por unos míseros pesos de una herencia. En otras palabras, prácticamente, es una huérfana de huérfanos. Acá, en este sector, como unos nylon y diarios, se codija en las noches de frío y en el día. Va、no, sin bombo fijo. Oye, qué buen texto. Qué misterioso. Sí, misterioso. Lo que me gustó de él, que él recorre las calles de... De su barrio. Ya. Para muestra, cuando dice huérfana de huérfanos. Ya. Escribe de, la, de las calles donde, donde él vive. Y, y me parece muy bien.、Sí. Qué fuerte. Qué、sí. fuerte el texto, está bien, ¿ah? ¿eh? Oye. No, y conversé muchas cosas más. Sí, me, me estoy alimentando de, de la gente. Oye, bien,、ah. bien. Muchas gracias, amigo César Zanabria. Alex, vamos a la música, ¿te parece? Sí. Me parece muy bien. Cuénteme, ¿quién nos acompaña ahora? Bueno, desde Argentina, don Gustavo Cerati. Y del álbum Bocanada, del año 1999, el tema Puente. Nos acompañaba don Gustavo c e r a t i Y ahora llegamos a la publicidad para emprendedores. Y nos acompañan hoy, y espero que nos acompañen por mucho tiempo más, OBS Producciones Audiovisuales. Su sitio web: www.obs.cl. Y el mail de contacto: es obs.cl. -obs y si quiero llamar por teléfono, amigo mío. Al número 746-4158. También nos acompaña el local de comida rápida Don Cangrejo. ¿Dónde se encuentra? En Alameda 4151. ¿Y el contacto telefónico? A través del 779-8518. También nos acompañan salas de ensayo Power Music. Y su sitio web: www.powermusic.cl. Y su mail de contacto. Powermusic.com h o t m a i l Y el número telefónico es el 634-8917. Perfecto. En publicidad para emprendedores. emprendedores. Y nos acompaña en la música desde Uruguay, Jorge Drexler del álbum Echo del año 2005. El tema Al otro lado del río. すぐに見えます。 トロイトロイトロイトロイトロイトロイトロイトロイトロイトロイトロイトロイトロイトロイトロイトロイトロイトロイトロイトロイトロイト Es Creo que he visto una l し z トロロロロロロ rema rema rema rema rema rema。Rem rem rem rem rem rem Clavo mi remo en el agua, llevo tu remo en el mío.Creo que he visto una luz al otro lado. Qué hermoso tema nos ha traído jorge dreigler y este tema amigo mauro tiene su historia así ¿Ah, a ver s í este tema es de la banda sonora de diario de motocicleta Ah. parte biográfica del comandante c h e g u e vara mira y aparte de eso tiene su historia en la prevención de, de los óscares porque este tema ganó como mejor canción ...a película internacional así ¿Ah, h、sí. mira y tuvo que cantarlo a capela porque las instrucciones de las premiaciones decían que él no podía interpretar así ¿Ah, h ¿Sí? ya capela sonó igual más bonito. lo sacó igual mira qué bien eh... y amigos radio escuchas nuestro arqueólogo de la música <risa> desde <risa> la latitud desde el recuerdo Nos ha traído un rescate, pero muy, muy interesante. Rebuscado al máximo. Oye,、eh, sí, mira, me anduve metiendo por ahí en, un, en una en n u montonera de vinilos, ¿no? Y rescate a un grupo bastante conocido. Eh, los iracundos de Uruguay, no bastante conocido, pero lo que van a escuchar a continuación es muy probable que nadie lo haya escuchado. Claro, claro porque iracundo no se empieza sí, a imaginar. Sí, sí, sí, sí, claro, ahí como que uno asimila algunos temas, pero lo que viene a continuación es un temonazo, es un temonazo, pero que lo desplazó los lo fue a rescatar. Del de álbum de un soundtrack de la película Una Ventana al Éxito,、wow. del año 1966. Una película de Juan Ramón. Para que... Sí, señor. Y bueno, el tema que viene a continuación, para que lo escuchen, lo disfruten, este, en el rescate, se llama Cuatro Razones para No Amarte. Cuatro, para no、tus ojos y tus ばあ Cuatro razones para no amarte. ¿Qué le pareció el rescate de esta semana? ¡Wow! Amigo, m í o Ya me imaginaba emborrachado en una cúpula celeste de algún barucho por ahí perdido, lleno de mi estómago de mariposas vivas y muertas. ¿Te gustó? Mucho, mucho. Nunca mucho, lo había escuchado, ¿no? Nunca lo había escuchado. Es, es el... una sorpresa. Esa es la idea. Esperamos haber sorprendido a bastantes personas por ahí que le haya gustado el tema, ¿eh? Oye, para más información y para que puedan hacer sus pedidos del rescate, tienen que escribirnos a r a d i o s p a c i o c o m Recuerden eso, entonces nos piden y voy a hacer mi pega. Ahí me, me daré la pega, ¿no? ¿Qué sigue, amigo mío? Bueno, desde este momento vamos a tener en nuestra radio, su radio, solo. c a n t a u t o r e s y grupos nacionales. Ah, llegamos al punto solo nacionales entonces. Solo nacionales. Oye, ahí podríamos marcarlo de una forma, ¿eh? una forma que me han pedido que tú lo digas por micrófono. Un cierto silbidillo que tienes tú o algo parecido <risa> que podría marcar el punto solo nacional. No sé si es posible. <risa> Perfecto, ya. a <risa>、sí, o、no, me imagino quién te lo <risa> ha pedido. h a b í a s o l i c i t u d d e q u e <risa> que era registrado <risa> dicho sonido, ¿no? Me sorprenden, me sorprenden. <risa> <risa> Está bien, ya.、Eh, bueno, entonces, como siempre, desde el, punto, desde el punto solo nacionales, partimos con. Un poco más de seriedad. ¿Un poco、momento. más? Sí, sí, sí, sí. sí, sí, sí, sí, sí. Porque, ¿Por qué, amigo Mauricio? Porque desde este punto viene la pega suya, pues. Los reclamos reales. s u s reclamo. s Terreno, ¿no? En terreno. Reclamos ciudadanos. Ay, de repente uno percibe a alguien y pregunta: Amigo, amiga, ¿cuál es tu reclamo? Ya. Y... y ahí viene todo lo demás que van a escuchar. Entonces, veamos que cómo anduvo trabajando durante esta semana nuestro notero estrella, Alex <risa> Hernández, en reclamos reales. Ojo, pongamos atención a esto porque esta es la parte seria de, de Radio Espacio. Vamos entonces con los reclamos, ¿no? Mi nombre es Fabián y quiero hacer un reclamo contra los señores canederos que, supuestamente, cuando uno lo necesita, nunca aparece. Y va que hace poco me cocotearon, <risa> por eso lo digo. No lo he e s o nomás, gracias. <risa> Hola, yo me llamo Antonio, yo quiero reclamar sobre la empresa, nosotros los、eh, tenemos hora de entrar y de salida no tenemos, lo s pulpean, lo s andan paqueando a cada rato, que n o s p u r e m o s la c u e s y no se da más abajo porque e de suerte la hora hecha, no te la pagan todas. Chao, ese es mi reclamo. Mi nombre es Luis, mi reclamo es contra el a c e o de la avenida Alomea,、se、la encuentro demasiado sucia. Mi nombre es Rodrigo, mi reclamo es el siguiente. Puta, Quiero que haya más vigilancia acá en el sector porque aquí hay muchos cogoteros y, y hace falta realmente una vigilancia. Bueno, ese es mi reclamo, gracias. Hola, soy Alejandra y quiero hacer un reclamo acá a los amigos de Radio Espacio. Pues en mi comuna, Maipú, yo encuentro que la gente no se preocupa de sus mascotas. Mi reclamo es que por favor sean más preocupados de no soltar a los perritos a la calle para que hagan sus necesidades, pues a todos nos gusta tener limpio. Gracias. Hola, soy Eduardo y mi reclamo es contra el país en general. ¿Hasta cuándo、eh, celebramos derrotas? ¿Ustedes creen que en Argentina, en Brasil, los van a recibir a los, a los giles como los recibieron a estos por llegar tercero? no señor hasta cuánto celebremos lo bueno el chino río fue uno a él es el s e único que se, se le debe celebrar este es reclamo u y anda nomás q u é pareció、oh, e <ríe> s ¿no? Sí、eh, hay muchos reclamos ahí que compartimos de, de corazón ¿no? <ríe> oye、eh, bueno les recordamos que a l e x va a andar por ahí por las calles a l e x es un tipo urbano Entonces anda por ahí, vive. No, no vive en la calle, pero. Pasa... Vivo, vivo de la calle, maestro.、Pero、vivo de la calle, sí. Pasa bastante tiempo en、sí. la calle. Hay una, hay una escuela que es muy importante para todos los ciudadanos. ¿Era callejero hay... por derecho propio? Exactamente. <risa> la filosofía de la libertad. <risa>、ah, <risa> perfecto, ya podría pasar con la, la parte poética de la, <risa> de la conducción. Oiga, amigo mío, ¿te parece si vamos a la música? Mira, ¿y qué mejor tema、eh, que ha sido elegido? Porque todos los reclamos son para una mejor convivencia, por las necesidades que tiene el ser humano. Y qué mejor tema de Víctor Jara, del álbum El Derecho de Vivir en Paz del año 1971. Escuchamos el mismo el tema del mismo nombre, El Derecho de Vivir en Paz. オチミー、ゲゴルペアデディエンナー、アトーラー フォンデューシデューイナファ Paz de Don Víctor Jara. Qué hermoso tema. Y triste tema. Hecho en 1971 y estamos en el 2007 y todavía buscamos el derecho de vivir en paz. Así es. Cuénteme, amigo, ¿qué sigue? Bueno, ahora viene Biografía de Bandas Nacionales. Todo s chilenci, maestro. ¿Y quién nos acompaña hoy, don Mauricio b o j a r querido amigo?、Eh, bueno, hoy nos acompaña la banda Santo Barrio. Buena banda, buena banda. Bueno, te cuento: Felipe Tapia, Rodrigo Contreras, Cristóbal González, Claudio Contreras, Álvaro Recabarren, Ivo Fadich, Alejandro Ramos e Iván Núñez se unen en 1996 para dar forma a Santo Barrio. Esta banda de Santiago. Fusiona ritmos latinos, ska y rock, dando lugar a un particular estilo, signado también por sus letras de fuerte crítica social. Tras un debut informal en un EP en 1992, llega el lanzamiento de su primer álbum, titulado Tumbao Rebelde. Que sorprende a la crítica y al público y obtiene un valioso reconocimiento al ganar el primer festival de bandas jóvenes, Balmaceda, y el premio APES como grupo revelación de aquel año. Desde entonces, la banda se presenta exitosamente en diversos festivales, conciertos universitarios, cárceles, festivales por los derechos humanos y de los indígenas. En el año 2002, el tema Traigo el Aguante se transforma en un éxito radial rotundo y es incluido en el siguiente trabajo discográfico de la banda, Ahora es Cuando, editado de manera independiente. Con ese álbum, Santo Barrio recorre 30 ciudades europeas, cosechando famas y premios. Luego de la aclamada gira, la banda regresa a Chile, donde reeditan su segundo álbum, esta vez bajo la edición del sello Azul. En el 2004 tocan en Buenos Aires y posteriormente son galardonados con el premio Fondar. Se lanza entonces su tercer álbum, Plan Maestro, donde continúan demostrando su crecimiento y capacidad musical. Qué buen trabajo ha hecho, maestro. No me deja de sorprender. En serio, en serio. En serio, amigo Mauricio.、Eh, qué bueno que haya elegido a, a este grupo, Santo Barrio. Pero yo creo que. Para mostrar toda la, la biografía de esta banda, qué mejor que con un tema. Así es. Bueno, vamos, lo que les traigo ahora es un tema del álbum Ahora es cuando, del año 2002, Que titulado Traigo el aguante. con ese tema santo barrio qué buena banda maestro oiga cuente una cosa amigo mío、eh, c ó m o está ya primero estoy muy bien Estoy ¿Sí? muy bien ya tercer programa más relajadito ¿Ah? s <risa> í ¿Sí, más relajadito sí. Sí. Bueno, igual lo veo con su copa de tintito en la mano. De tintito, como corresponde. Como corresponde a una radio urbana. Urbana. Está bien. Ya hablé de los bares ya. Entonces, cuéntame, amigo mío, ¿qué es lo que sigue? ¡Uy! Nos sigue y nos acompaña. a h Guitarra, e n m a n o Nuestro invitado, a h que ya nos está mirando, ya se está preparando para regocijarnos con su arte. ¿Ah? Pero preséntelo usted.、Ben. Lo presento yo, ya,、sí. ya, mira que ya me está mirando medio, medio nervioso, ¿no? Bueno,、eh, el invitado que nos acompaña hoy en guitarra en mano se hace llamar, mira, ya todo un artista, ¿no? <ríe> Superhombre Moldún aquí en Radio Espacio. g r a c i a q u i é n lo creería? y e voy a aclarar,、eh, Moldún para los amigos, no Superhombre. <ríe> Superhombre es la banda que nos está acompañando. mucho pronto, Espero que la tengan acá en esta gran sala que, que, que Radio Espacio ha <ríe> puesto aquí para los músicos. Muchas gracias, muchas... Y, Bueno, les, les cuento que este es un proyecto que, que estamos organizando entre varios.、Eh, la idea es hacer una comunidad musical、yeah. que sea como rica, entretenida y que podamos dar un, un poco de alegría a nuestra gente. ¿no? Ah, bien.、Eh, bueno, les voy a tocar un tema antiquísimo que se llama. Cielo gris. Ok, entonces en radio espacio, superhombre Moldún con cielo gris. Hoy el cielo gris vuelve a ocultar mi ciudad. He visto el sol nacer y morir. No hay más que esperar. El sorbo じゃあ、なぜかみら confusion mi cabeza、u erte perdido e ッダ e の遣い、あ p まりない。 Gracias en Radio Espacio, lo más grande que hay en el espacio web. Oye, muy bien, muchas gra、maestro? gracias. Oye, muchas gracias, Soberhombre Moldún, por acompañarnos aquí en, en Radio Espacio. ¿eh? Eh, Qué sensación y... más íntima sí, no, te h t r í o todo... Te felicito, te felicito. <ríe> Está bien, muy bien, bien, bien. Amigo mío Alex, cuéntame, creo que tienes un datito por ahí, si no me equivoco. Sí, tengo un dato de un auditor, ya amigo nuestro, don Roberto Alfaro. Ah, que, sí. Sí, pues, que nos invita a una exposición de Star Wars, de los 30 años de Star Wars, en el edificio Telefónica. Esto es gratuito.、Oh, ¡Ay,、yeah, yeah. bien!、Sí. <risa> Esto comenzó el 12 de julio y va a terminar el 12 de agosto. Para que aprovechen estos días y, y la vayan a ver, para los interesados. o、oh, y qué bueno! o h o y agradecemos la, el aporte de don Roberto Alfaro! Sí, ¿eh? demás, y además. Y invitamos a todos los auditores a que nos escriban a r a d i o s p a c i o h o t m a i l c o m con todos sus datos, i su, t todo lo que tengan que avisar, ¿no? Claro,、Porque、claro. r q u e recordemos que esta radio. Es no, de todos, es el espacio de todos. Sí, de hecho, menos, es, es menos de nosotros e Es menos de nosotros. Sí,、si、es más de, de los auditores, ¿no? Para nosotros nada, para todos todos, pues maestro. <risa> ok, ya. <risa> Listo, oye ¿con qué seguimos Alito? Con música,、po? ¿o no? Demás que sí, ¿y qué mejor grupo? ¿Ah? ¿Un grupo nacional? Ustedes ya por el nombre lo conocen. Congreso. Congreso, ahí Congreso. con su líder, ¿no?、Mm -hmm. Con Panchito ahí. ¿Ah? Yeah. Del álbum Los Arqueólogos del Futuro del año 1989. ¿Y el tema, amigo Mauro, cuál es? El tema es En todas las esquinas. En todas esquinas Hay una historia en todas las esquinas. Hay una historia o se tejerá una historia exactamente. q u é poético está hoy día, Mauricio. <risa> q u é poético, <risa> bueno, amigos. Lo, lo que viene ahora, maestro.、Ah, mira, mira lo que viene ahora、eh, es nuestra una de nuestras secciones predilectas、sí. por... Privilegias y favoritas. s í porque.、Eh, O s sea, Es a e muy bueno escuchar este tipo de música, de grandes músicos, pero también es bueno entregar un espacio para los que no son tan privilegiados aún. Aún, porque los que son privilegiados por la historia musical. En algún nació, minuto En algún minuto fueron emergentes, pues, maestro. Exactamente. Entonces, llegamos a la sección de bandas emergentes. Alex, te voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es la pregunta, amigo Mauricio? ¿Quién nos acompaña hoy en bandas emergentes? Hoy nos acompaña el grupo o banda que se hace llamar Clase B. Clase B. Claro. Mira. Es más, el grupo Clase B, amigo Mauricio, está conformado por Teo en la voz y guitarra, Franco en el bajo y Nelson en batería. Y Secuencias. Bueno, estos amigos llevan tocando casi d i e años, Mauricio. Diez años. Diez años. Mira. Y el esfuerzo se da, ¿cachai? d i e años y no han perdido la, la motivación por seguir siendo lo que son. Ah, perfecto. Pero aparte de estos casi d i e años tocando, el proyecto Clase B tiene tres años de vida. Ah, perfecto. O sea, ya, ya, ¿Mm? ya, ya, ya. Y sus influencias son bandas de rock. Pop de los años 80 rock pop de los años 80、ah, muy, buena influencia, ya, muy, era, muy, muy buenos a influencia n Muy u e b grupos connotados en los años 80 oye pero entonces cuéntame con qué nos van a porque como siempre las bandas emergentes su mejor carta de presentación es la música es la música entonces cuéntame con qué nos van a acompañar estos amigos de clase b bueno el grupo clase b nos va a acompañar en este momento con su tema llamado Dolor. Experimento musical nos ha entregado clase B. Oye, bueno, bueno. Y te digo、gustó. algo, Mauricio: si yo no hubiese sabido que son tres integrantes los de este grupo, yo me hubiese imaginado al solo al solo escucharlos que son mucho más integrantes por la variedad musical que nos entregan. Oye, sí, o sí, como, no sé, como la sonora de Tommy Ray. <risa> No, nunca tanto. Los <risa> pero, auténticos decadentes, pero, los cálidos. Esta tendencia. Ah, ya, pero me refiero a la cantidad. A la, sí, porque a la, so, o, a la, a la cantidad y calidad. Sí, porque suena como que fueran muchos. Muchos. Hay, hay por ahí gente que son un poco más y hacen menos, ¿no? <risa> me han contado por ahí, me dicen, me dicen ¿no? Dicen me e d i c n Dicen que dicen. Sí, me, están, me, me, me está dateando el director por, por el interno. <risa> Oye, Ale, pero te tengo una mala noticia. ¿Qué, qué, qué le pasó, q u é le p amigo s ó a mío?、Eh, nada, porque estamos llegando al final del programa. Eso. Bú. <risa> Bú. <risa> Oye, pero nosotros, como en todo final de programa, queremos regalar. ¿Y qué queremos que re ¿Qué queremos regalar? Sí. ¿Sí? Lo, lo que nuestros gentiles patrocinadores nos otorgan. Por ejemplo, queremos regalar fotografía estudio en tamaño 20x25, gentileza de OBS. Sándwich y bebidas para dos personas, Gentileza de Don Cangrejo. Y también queremos regalar una hora de ensayo gratuito, Gentileza de Power Music. Entonces recordemos los datos de nuestros gentiles patrocinadores, comenzando por OBS Producciones Audiovisuales en su sitio web <ríe> www.obs.cl. Su mail de contacto, o b s o b s Y el número telefónico es el 746-4158. Local de comida rápida, Don Cangrejo, ubicado en Avenida Libertador Bernardo Higgins o Alameda, y la numeración <risas> es 4151. Su teléfono es el 779-8518. Recordemos que ese teléfono también es para hacer pedidos a la gente del sector, a、ah, q u í de Alameda、claro. con General Velázquez. Toda la gente que quiera pedir su, sus ricas colaciones en los trabajos por ahí, ¿no? Sí, sí. Y también、eh, las salas de ensayo de Power Music con el sitio web、eh, www.powermusic.cl. El mail de contacto powermusic.hotmail.com. Número telefónico 634-8917. Y de esta manera, amigo mío Alex, nos estamos despidiendo de nuestro tercer. programa pero nos estamos despidiendo del programa pero no nos vamos a despedir de nuestros amigos radio escucha si、sí, han estado ahí muchas gracias no i estar y, y por los mails que nos han mandado、eh, y por toda clase de mensajes que no s han entregado cada día quiero que este programa dure más Perfecto. Entonces les, debo, les recordamos, el mail es radioespacio.com Arroba m i l y la página, Alex, tú me dirás cuál es la página. La página es nuestra página propia, nueva, propia, flamante. Propia, propia, propia, propia. Y a tiene bastantes visitas, te contaré. Sí,、ah, sí. Pero, ¿cuál es la página, amigo mío? Tiene más visitas que capuchino. <risa> <risa> www.radioespacio.tk Oye, perfecto. Entonces, de esta manera, nosotros nos estamos despidiendo.、Eh, muchas gracias, Alex. Muchas gracias, Mauricio. Y muchas gracias a todos los amigos que nos están escuchando. Y por supuesto, nos despedimos con la música de ¿Quién sería, amigo mío? Del gran grupo nuestro, de esta tierra, Chancho en Piedra. ¡Guau, ¡Wow, qué bueno! Del álbum, La dieta del lagarto. Del año 1997. Amigo Mauro, el tema es Edén. ¡Chao, chao, chao, chao! ¡Chao! ¡Chao! Mortales en el cielo, fan que había para todos los animales.